Alejo Estrabú, Alejo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo me apoyó? Muy bien, ¿vos? Bien, acá queriendo compartir esto que es la proyección de esta micro serie documental que tengo entendido, algo me estuvieron contando quienes están ayudando en la parte de, de música, de todo este trabajo que estás realizando, que la un documental largo, pero los tiempos de esto de estar trabajando autogestivamente complicaron un poquito a lo largo, entonces vas con micro. Claro, como que era por ahí mucho, mucha información eh, y como para procesarla y hacer algo copado largo y salió la idea de uno de los chicos que está Tomás eh, Tomás Miguel que hace la música y Pedro Albornoz que hace la gráfica de Pedro que era a, a subdividir las temáticas en pequeños videos como para que sea más para, para Facebook, las redes sociales ¿viste? si vos pones un documental sobre fracking de 15 minutos, mirás Dos minutos y lo... Por lo menos lo que es mirarlo por, por las redes sociales Lo, lo cambias al toque uh -huh. Entonces, subdividirlo En micritos de un minuto, un minuto y medio Como para que sea más digerible La, la información Está bien. Esa es la idea en un principio Yo y me por imagino Seguir laburando un documental largo Con más tiempo, digamos Claro sí me imagino, Alejo, que, que hay una gran cantidad de material, hemos charlado con, en más de una oportunidad con los vecinos y vecinas autoconvocados en Allen que denuncian esta zona de sacrificio y me imagino que va haber mucho material visual impactante también en, en este trabajo que están haciendo, ¿no? Sí, es muy impactante, yo pasé en, en diciembre por Allen y la verdad como que no, no era como un gran conocedor de, del tema Y pensé que me iban a contar con un par de torres de fracking Y resulta que, que fui hay 150 torres de fracking pucha. Y también es impactante que están en in, in, instaladas en el medio de las chacas Entonces vos vas viendo chacas, chacas, chacas, chacas. Realmente hay un terreno como baldío Y una torre gigante instalada en el medio uh -huh. y, y también como me impactó la situación Digamos que lo, lo que contaban los vecinos Todo como como impacta el el fracking, en la salud de la población. Es como que ah. me contaban un montón de casos de leucemia, de chicos que se levantan con la nariz sangrando, con cáncer. Es como algo muy heavy, digamos, para, para la población en el fracking. Claro. ¿Qué cantidad? O sea, mañana es la proyección a las 20 horas, ¿no? A las 20 horas, sí. ¿Centro Municipal de Cultura? Entrada libre y gratuita. Así es. En, no en la sala mayor, sino en alguna de las, de las salas que está por ahí, digamos. Bien. Y eh, sí. a partir de ahí, eh, ¿la idea es multiplicarlo por redes, subirlo a algún lugar donde se podrá observar para aquel que no puede ir mañana, te lo pregunto así directamente? Sí, a, la, a partir de ahí la idea es subirlo a redes, claro, y compartirlo ahí por YouTube o por Facebook, sí, eh, uh -huh. irlo, irlo sacando por por micros, por ¿Y? pequeños capítulos. Ajá, y, ¿Y mañana, ¿cuántos serán los proyectados? Mañana, tres semi-critos. Quedarán como, qué sé yo, 15 minutos. era ah, mirá. No es tanto. Pero pero bueno, es un acercamiento a la temática. Es como, eh, Agen, aparte de hacer fracking, era como, o es, no sé, el, el principal eh, productor de pedas del país. Entonces, como que es imposible la convivencia entre fracking y, y fruticultura. Así que es como muy... Están cambiando un modelo productivo de... Y la fruticultura, por otro que es como totalmente eh, muy nocivo para el medio ambiente y la salud, ¿no? Uh -huh. Alejo, eh, bueno, decíamos cuando comenzamos la charla que, eh, bueno, la idea en, en un futuro con todo esto que se va dando es eh, quizás un largo, un documental largo, pero estos son eh, micros que eh, tienen como cada uno una temática diferente. digo, debe haber como mirada política de productores, de, de todo debe haber o no. Claro, claro, una mirada... Cuando empecé, es como que tenés muchas temáticas, sí. Esa que te contaba de Agen por ejemplo, una de las ramas que es la fruticultura versus el fracking. Después, con él, la mirada, cómo trató el gobierno, al tema, porque los vecinos en 2013 hacen una ordenanza anti-fracking y a los tres meses el Superior Tribunal de Justicia le deroga la ordenanza y se empiezan a instalar unas torres. Esa es otra temática, o sea, como como fue la, la participación de los vecinos y que es, le cortaron, no sé qué es el, lo que es el fracking en sí, como la parte técnica, que utilizan millones de litros de agua en cada pozo y con 600 químicos, donde tiran los residuos. Eh. ¿Y todo eso lo está lo tenemos visualmente también? ¿Lo vamos a ver a, a apreciar en esos micros, sí? Sí, sí, en Mirá. pequeños extractitos, digamos, pero okay. sí, la idea es como intentar esa información que es mucha reducirla y hacerla como que, que se vea así un poquito de, de cada de cada una de esas temáticas